Bueno, ahí tenés los videos, ¿eh? están en el portal de la radio en www.106net.com.ar. En una esquina de la página de la radio tenés a Yolanda Bicul y No Hablo Americano, por si querés repasar antes de votar. Y a la derecha está este tema de Gustavo Cordera, el video oficial subido por él, ¿eh? por Cordera Gustavo, que tiene su canal en YouTube. De la bomba loca. Si los querés repasar antes de votar, por ahí no estás decidido de votar uno p otro, r o ahí lo podéis hacer. Tenéis los dos videos、eh, para poder repasarlos. Están en www.106net.com.ar. Vamos a cambiar de tema ya a esta hora, son las 10 y 22 en la mañana en vivo de la 106. Allí nos vamos hasta General Alvear. Vamos a hablar con el intendente de Alvear porque hay importante información sobre cloacas y agua. Buen día, Gustavo. Gracias por atendernos.、Eh. Hola, ¿cómo andás? Buen día. Eh, contentos. Eh, mañana vamos a recibir la visita de la gente del SPAR para firmar el convenio para ya definitivamente este, adjudicar la obra o hacer las, las, los pasos administrativos de adjudicación de la obra de cloacas. En todo el sector norte de la ciudad. Buenísimo, Gustavo. Esto,、eh, habíamos estado hablando que había un altísimo sector de, de la población que tenía agua potable. Ahora lo mismo va a pasar con las cloacas. Exactamente. Nosotros Con esto vamos a estar superando el 93% de la población con cloacas y agua corriente.、Eh, esta parte de la obra que firmamos mañana, que ya está、eh, licitada, que se licitó hace unos días. Eh, va a cubrir ese porcentaje y va a mejorar la calidad de la prestación del servicio de agua corriente en el barrio San Antonio también. ¿no? O sea, Esta es una obra que va a beneficiar a alrededor de 700、eh, y pico de, de, de casas. O sea, es súper importante. Eh, y más, la tranquilidad de, de, de lo que lleva una obra de esta que no se ve, pero que significa salud、sí. significa prevención en la población. Sí, es una de las recomendaciones este, más importantes que hace siempre la Organización Mundial de la Salud, el tema del agua eh, y, eh, potable y las, cloacas, y las cloacas, por el、sí. tema de las enfermedades infectocontagiosas. Así que realmente es un esfuerzo impresionante para, para todos y, y una muy buena noticia el tema del agua y cloacas. Prácticamente para el 100% de la población, realmente. Sí, ¿no? Y mañana, si Dios quiere, vamos a firmar una carta de intención para terminar con la parte del sector, del sector urbano que nos queda, dice、eh, Carluchos, nos queda y la zona de allá de la fábrica de Alpargatas, el Vasco, y nos queda, y nos queda detrás la vía. La intención de Juan María Beñales, que es el presidente del SPAR, Eh, de que tengamos todo, el 100% de la población con cloacas.、Claro. Es una importantísima obra de un valor aproximado、eh, que ya estamos iniciando o a próximo a iniciar de los 3.600.000 pesos. Y bueno, y son siete barrios: el barrio Obrero, el barrio Marín, el 15 Viviendas, el Procasa 1, el Procasa 2, Villa t o r t o r i z i Eh, toda la prolongación de la San Martín, la prolongación de Sarmiento, la prolongación de Alem,、eh, todo el barrio San Antonio. O sea,、eh, es un número importante de, de, de lugares que, que, que nos van a quedar de primera especial. Y bueno, después quedará en nosotros terminar de, de prestar el servicio. Como ojalá pudiéramos hacer cordón cuneta, asfalto, y ya estaríamos, ¿no es cierto?、Mm -hmm. Gustavo, hablando de agua, inevitablemente. A mí se me viene, yo digo agua con pileta. Ine、sí. Es inevitable el tema de agua con pileta. Y pienso pileta y pienso en el natatorio municipal de Alvear, un lugar que a mí me fascina particularmente. ¿Cómo vienen los trabajos?、Eh, vienen bien, estamos laburando fuerte. Vamos a ampliar un sector para las mamás y los chiquitos chiquitos.、Ajá. Vamos a hacer una pileta para, para los pequeños, para que las madres tengan un lugar confortable donde puedan. Este, donde puedan estar tranqui,、eh, puedan vigilar a sus bebés, tengan un lugar para tomar sol, tengan un lugar para sombra, vamos a, a、si、hacer un piso de DEC k o no sé de qué tipo de, de vereda que tiene programada la gente de, de la Dirección de Obras Públicas.、Eh, vamos a mejorar lo que es、eh, el sector de, del restaurante. Ahí vamos a ver si, si ahí estamos ya iniciando con una empresa particular que vamos a cambiar los techos, vamos a darle unas. Figura muy linda. Cambiamos de lugar la cancha de tenis. Vamos a hacer, vamos, va a quedar media cancha de tenis que la vamos a utilizar como un sector、eh, de deporte,、eh, de varios deportes. Va a tener un aro para, para jugar el tres contra tres. Estamos haciendo de nuevo la cancha de beach volley. Estamos haciendo de nuevo la cancha de fútbol, remarcando y mejorando el piso. La cancha de tenis nueva la estamos haciendo. Yo no estuve ayer. Pero seguramente ayer se ha de haber terminado de hacer el piso este, de cemento de esa cancha que va a quedar espectacular con alambrados nuevos. Estamos recibiendo la visita de, de Ale Rodríguez, que es el director de deportes de la provincia, y el chino Tapia en los próximos días. Este, y bueno, y tenemos alguna sorpresa para el día de la inauguración también de, de la temporada. Hemos hablado con.、Eh, Con, con alguna persona que nos va a acompañar, así que no lo quiero decir todavía para que no se, para que no se desinfle, pero, pero pensamos tener una muy, muy buena temporada de pileta. Vamos a mejorar todo el sector del balneario también del otro lado del canal. Eh, vamos a ver si podemos hacer alguna vía de comunicación nueva entre la, el sector de balneario y el sector de piletas para que la gente tenga mejor tránsito entre los dos lugares. Así que muchas ideas este, y poca plata, pero sabiendo que estamos ya p r o n t o a empezar la temporada, vamos a ver si le metemos espectáculo, mucho espectáculo durante toda la temporada、eh, para que la gente que nos v i s i t a la gente de acá y la gente que nos visita, tenga. Este, nada, tenga, tenga, tenga muchos medios y muchas. Ah, estamos haciendo una mejora sustancial, todo azulejado su del sector duchas y baños de varones y de mujeres de, de los vestuarios de la pileta. O sea, el, el gasto es grande. Bueno, lo que, que trataremos de, de hacerlo mejor posible. Vamos a mejorar la iluminación, porque estamos pensando ya en el encuentro de motos. Tenemos un encuentro de motos、sí. en la última semana de febrero, febrero. que está embalada la gente. Los chicos están embalados, e s t á haciendo un gran trabajo. La agrupación de, de los moteros de Alvear, que son un grupo, son dos o tres agrupaciones que están trabajando unificadamente con nosotros. Y la verdad que nos están haciendo una ayuda tremenda. Este, y bueno, ya están con, con la folletería, están viajando a todos los encuentros y haciendo invitados. Así que esperamos superar、eh, los casi 900 que tuvimos el año pasado de visitas. Vamos a ver si los u p e r a m o s este año y que todo transcurra normalmente, este, dentro de los límites que se merece la gente que no le gusta las motos, junto con los que nos gustan las motos. ¿no、Buenísimo. Gustavo, y también el viernes que viene. ¿eh? Va a ser la fiesta del municipal. ¿Cómo se preparan? Ay, sí, estamos viendo a ver si la hacemos, porque venimos de, de, de. Esta semana fue una semana、sí. que, para olvidar, con los dos golpes que tuvimos,、uh -huh. eh, nosotros a nivel local tuvimos la, el fallecimiento del hijo de, de, de, de, de, de un amigo, que no era porque era hijo de mi amigo, sino que porque era una persona joven, con, con muchísimas ganas, un tipo repiola,、eh, un pibe.、Eh, Músico, bueno, ten, bueno, todas las condiciones que tenían y, y bueno, y un golpe grande y qué sé yo, no sé. Y bueno, después del fallecimiento del expresidente, vamos a ver, ahí estamos reunidos con la gente de ATE, con la gente del Sindicato de Trabajadores Municipales en estos momentos y vamos a ver si avanzamos y si lo hacemos o no lo hacemos. Hoy ya vamos a tener decidido este, qué, qué, qué expectativas tenemos. Este, bueno, ya, ya de cualquier manera estamos muy, muy sobre la fecha como para decir que no, porque tenemos casi todo armado. Así que esperemos lograr,、eh, si, es que, si es que se decide hacerlo, hacer algo muy lindo para el próximo día viernes, que、uh -huh. festejaríamos el día del municipal, que, se, que es el lunes. Por lo que el lunes、eh, 8 no tendríamos actividad municipal, no se recogerían residuos. Eh, haríamos como un feriado más. Vamos、Ajá. a ver cómo organizamos ese tema. Sí, en este momento están con a s u e con a s u e no, con duelo, ¿no? En general, al ver. Sí, pero se trabaja normalmente. Claro, se、eh. trabaja normalmente. O sea, ¿no? Sí, no, no, nosotros declaramos duelo, bandera、sí, media a s、sí. t a pero. Acá se trabajó como un día más, trabajaron todos los empleos municipales, nos faltó un empleo municipal.、Uh -huh. En ese sentido,、eh, todos somos responsables en ese, en ese tema. Todo el mundo laboró normalmente.、Sí. Gustavo, para, para cerrar, una pregunta que tiene que ver con el censo.、Eh, ¿Te sorprendió el número que dio el censo? 10.949 habitantes para Alvear.、Eh... Pero todavía hay gente censando. Tenemos alguna actividad todavía que se está haciendo.、Eh, de cualquier manera, no sé, por la cantidad de nacimientos, pensábamos que yo, particularmente, pensaba que estaba más arriba. Pero bueno, es, lo, los números son así. Espero que la gente que se haya tenido que hacer el censo, seguramente gente responsable, son、eh, casi todos los、eh, directores de área este, de fracción, son, son, son profesionales, son. Gente que lo hace normalmente, habitualmente, pero es, calculo que han hecho un trabajo fino. No he hablado todavía ni con, ni con Pachín, que es uno de los, de los encargados, Distritales, y Perla. Que es la directora local, este, pero seguramente en el transcurso de la mañana voy a tener alguna información más finita. Sé de que, hay alguna, que hubo ayer alguna actividad、eh, de, de terminar de censar algo. No sé si son los números definitivos. definitivos、uh -huh, ahí está, buenísimo. Gustavo, muchísimas gracias sí, yo, por este contacto. Con、eh. Un, abrazo Un abrazo para todos y gracias por acordar. Hasta luego. La palabra entonces del intendente de General Alvear. Importantísima noticia. 97% nos dijo, ¿eh? De gente con cloacas y agua potable, algo que es altísimamente recomendado por la Organización Mundial de la Salud para evitar enfermedades infectocontagiosas. Las 10 y 32, 14.1 la temperatura, nos vamos a la pausa, ya volvemos.